ストーリート ¡Y próximo! ¡Ya lo sabes! quién es, quién es Los colegas no son ricos, votos q u e a y u d a r á n El caballo siempre gana, e n esteputo.